Evelyn, bueno, contanos qué novedades tenemos en este tema. Sé que te reuniste con interesados y gente que participa de este programa. Sí,、eh, nos vino a verme un grupo de chicos, primero del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro,、uh -huh. planteando este problema: que ellos estaban recibiendo reclamos、eh, ahí en, en el Centro de Estudiantes. Entonces, bueno. Como vos decís, como esto parecía ser una cosa generalizada, me comuniqué con、eh, directivos del Instituto de Educación Física. Solo en el Instituto de Educación Física hay 150 bajas de 205 chicos que cobraban el plan Progresar. Cuando fueron a cobrarlo el mes pasado, solamente había depositado 50 de, esta, de estos planes. En el, en la Universidad Nacional de Río Negro, como te digo que fue el primer lugar que, que se acercó, también、uh -huh. hubo bajas, no tienen un registro tan exacto, porque ellos la manejan como una beca autogestionada,、uh -huh. entonces en el caso que los chicos van y reclaman, ellos,、eh, toman la nota, pero no saben si no hay, este, inclusive más personas, pero、claro. tenían alrededor de 30 o 40, n h m Y lo mismo ocurre con la Universidad Nacional de c o m a h u e Por eso decidimos, este, este, previa charla este, que tuve con, con el responsable de l a n s e s en Viedma,、eh, el doctor Pidebailo,、eh, que nos manifestaba que b、bueno, eh, u el n o que e problema venía por una falta de información desde el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a l a n s e s El procedimiento para. La renovación de estas becas año a año es este, en el caso de las universitarias.、Sí. Eh, las universidades envían la información en el mes de marzo al Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Educación y Deportes lo remite a l a n s e s que es el centro de pago、sí. de las becas. Bueno, ahí es donde se produjo este, vamos a llamarlo como, como lo llama el Gobierno Nacional, error.、Ajá. Este nuevo error. Sí. Claro. <ríe>、eh, Este, bueno, en, en, en la preocupación este, surge porque este error no es este, en el 2017, sino que ya se produjo por primera vez en el 2016. Y hay una serie de, de indicios que daban a entender de que probablemente este programa quiera ser vaciado este, para posteriormente ser dado de baja. El, año, el programa nace en el año 2014. En el año 2015 tuvo su actualización y luego, con, el, con la llegada del gobierno de Cambiemos, en el año 2016 el, el programa no se, no se actualizó por inflación. Sí.、En、2016 el año de, de mayor inflación de la Argentina en estos últimos años.、Eh, por eso se sigue cobrando a n 900 pesos. En el、uh -huh. año 2017 tampoco hay previstas actualizaciones. Entonces. Eso sumado a incrementar las cuestiones burocráticas va a hacer que en algún momento este programa termine cayendo por su propio peso. Es、claro. decir, si es muy complejo para los chicos y además el monto que, que van a cobrar no les representa demasiado dinero, esto va a terminar cayendo en que、eh, el programa va a desaparecer. Claro.、Eh, Evelyn, bueno, ¿y qué, ¿en qué quedó el asunto? ¿Se van a volver a reunir? ¿Cómo era la cosa? En ese momento, los chicos, pues, los, los estudiantes, firmaron un petitorio que, va, que fue remitido a, a la, al Ministerio de Educación de Nación y también a la ANSES, en donde este, se planteaban tres puntos. Primero, la inmediata restitución de los programas progresar indebidamente suspendidos,、uh -huh. porque esa es otra de, la, de, de, de las este, palabras que tenemos que aprender: ¿no? no es que estén dados de baja, sino que están suspendidos. A los efectos prácticos es lo mismo porque el dinero no está. El、claro. dinero no está en, la, en las manos de las personas que lo necesitan.、Eh, después este, también se solicitaba sistematizar este, este, esta entrega de información de, del Ministerio de Educación y Deportes hacia l a n c e s porque si en el 2016 tuvieron problemas por envío de información, en 2017 esos problemas se acentuaron. Bueno, necesitamos conocer también por parte de las instituciones universitarias. Si esto se entregó, qué manera se hace, en qué momento lo tenemos que exigir.、Eh, y por, como último punto, este, lo que estamos pidiendo y lo que nos parece que va a ser la forma de solucionar de una vez y para todos、eh, este, estos inconvenientes que está teniendo el, problema, el programa, es que el programa se transforme en ley. Ajá. ¿Sí? Eso me parece que es muy importante. Hay una, un proyecto ya presentado. En, en el Congreso de la Nación está、eh, suscrito por varios、eh, diputados de, de, del, del país, de distintas, de distintas provincias,、eh, todos del Frente para la Victoria, eso sí, en donde se pide bueno, el reconocimiento por ley de este derecho y además se incorpora la actualización este, al estilo de las asignaciones universales por hijo. Ajá. En cuanto, sí, en, en cuanto a la actualización, ¿no? Claro, en cuanto a la actualización. Sí, está bien. Buenísimo. Y、eh, bueno, a, a eso también adhirieron los chicos como una manera、sí. de este, empezar a, a tener que reconocer cada uno de estos derechos y darles el rango legal. Ajá. Buenísimo.、Eh, ¿Se vuelven a reunir? Alguna,、eh, ¿Cómo va a seguir esto? Mira, en el día de hoy, supuestamente, era la fecha en la cual estos inconvenientes se solucionaban de acuerdo a l o A lo informado por el Ministerio de, de Educación.、Sí. Es decir, el primero de julio, el, el dinero que no se había depositado debía estar en las cuentas.、Sí. Quedamos en que nos reuníamos en esta semana、eh, con algunos referentes para ver si esto fue así o si hay que ¿sí, continuar con los reclamos.